Desde el siglo 11 el Camino de Santiago ha sido recorrido por cientos de miles, por millones de seres humanos empujados por un anhelo común. Llegaban de los más recónditos rincones del planeta y la Ruta de las Estrellas, como también se la conoció, se convirtió en un camino mágico, sagrado. ¿Pero qué escondía aquel camino? ¿Qué impulsaba a esos millones de seres a realizar aquella peregrinación? Nuestro invitado, todo un experto, tiene respuestas. Vamos a tratar de ir recogiendo esas respuestas que tienes, Carlos. porque la gente en el siglo 11 Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo comienza la historia del Camino de Santiago? ¿Desde cuándo la gente se pone en marcha para ir a esta Galicia, hasta ese lugar? El, el sepulcro se descubrió más o menos en torno al año 830-840. Al formulario segundo del casto, peregrinó al poquísimo tiempo, construyó la primera basílica, pero el primer eh, peregrino europeo contrastado, y se en el año 950, el obispo gotescaldo de Lepuy. Es el primer peregrino y a partir del siglo del año 1050 1100 ci de la peregrinación está totalmente organizada y está el camino tal y como seguro hoy en día. Mi libro, por ejemplo, sigue los pasos del camino descrito en el códice calistino que fue escrito más o menos, no se sé sabe el año exacto, en el año 1124 por el Papa Calixto II. Él lo firmó, lo escribió lógicamente, mm -hmm. dos esclavillos que tendría por allí. ¿1124? 1124. 124. Y es la ruta que se sigue actualmente. Ya, y ¿por qué al obispo, al obispo le pudo, has dicho, no? Egotescaldo. Egotescaldo. Y al resto a la gente le dio por de repente ponerse... ¿No tenían nada que hacer en aquel tiempo? ¿Es si, hijo de viaje de un sitio para otro? ¿O qué les impulsaba? ¿Qué había ahí en ese en ese lugar para ir a ponerse en marcha? Mira, yo creo que el ser humano siempre se ha definido como un homo viator, que está siempre buscando los hombres estamos siempre buscando algo en nuestro interior buscamos llámale Dios llámale ese más allá esa trascendencia y un poco y más o menos la peregrinación es la, la plasmación material de esa búsqueda de interior o sea, esa búsqueda interior que todos seguimos la plasmamos en un camino en una peregrinación que en un primer momento se hizo ya el, el patriarca Jacob cuando se quedaron las doce tribus ya estaba estableció las primeras peregrinaciones a la cueva de Macpelá que donde estaban enterrados Abraham y Sahara, estamos al principio de los tiempos de la mm. historia. Luego se peregrinaba a Jerusalén, en Egipto también había peregrinaciones a los templos, y en la era cristiana empezaron con las peregrinaciones a las tumbas de mártires, y sobre todo a la Tierra Santa, pero cuando los musulmanes invadieron Tierra Santa se buscaron nuevos focos. En España está el foco de Compostela, que atrajo enormemente a todas las fuerzas cristianas, y más porque Europa en aquellos años estaba comprometida en la reconquista de la península. Y como dice Gate, eh, Europa se creó peregrinando y toda Europa fue más o menos yendo hacia Compostela. Mm -hmm. Luego también ya si en temas de, de luchas y por, de luchas religiosas, Roma tenía mucha influencia, se creó el Cisma de Avignon, que más o menos coincidió con la época de las peregrinaciones. Roma pasó totalmente desapercibida y, y Compostela que permaneció ahí fiel. Ya. ¿Y por qué a Compostela? de Compostela porque está enterrado el en apóstol Santiago ¿Eso, ¿eso es verdad ¿No? o eso lo... yo creo que es verdad luego si quieres entramos en el tema Entramo, entramos verdad. en el tema si quieres ¿tú crees que es entramos? verdad? yo creo que es verdad dicen... te digo primero y luego lo razonemos venga, vale y algunos ustedes dicen que, que, que no estuvo para aquí ni para Dios que no apareció ni siquiera por aquí mira, no se sabe exactamente si Santiago estuvo en España según la carta a los gálatas de San Pablo se deduce que Santiago estuvo fuera de Roma entre los años 36 y 39 de la era cristiana, lógicamente Y hay tradiciones orales en el círculo de la península Comprendido entre Cartagena, Lleida, Zaragoza, Compostela y Braga Tradiciones y otras, orales Tradiciones orales Hay más que probable que haya estado allí Lo que sí está demostrado es que en Santiago Hay enterrado tres cuerpos del siglo I Que eran tres cuerpos religiosos Que en el siglo II ya había devoción y prácticas cristianas Eso está clarísimo Que el sepulcro el siglo I por las construcciones megalíticas mm. y de piedras ¿Qué es Santiago no? Pues no se puede saber. Lo que sí se sabe que Prisciliano no es porque Prisciliano es del siglo IV, que es lo que todo el mundo dice. Mucha gente dice que es Prisciliano. Prisciliano sí. murió en el siglo IV y el sepulcro que hay es del siglo I, y los restos son del siglo I, por lo cual está un poco descartado el tema Prisciliano. Puede ser o no Santiago, pero mira, como los temas de fe, lo importante es que se quiera que está allí, que esté afilada, que más da que sea o que no sea, esas cenizas las suyas, otras que estén en uno de los nichos paralelos. Seguimos un poco, si quieres, con la historia de, de Santiago. Um, antes de que se descubriera el sepulcro, la gente seguía caminando. Hay quien dice que antes de ese camino había otro camino también, que no terminaba en Santiago, sino que terminaba en Finisterra, en el fin de la Tierra. Y que, bueno, seguía un poco la vida de las estrellas, la vida láctea que estaba marcada en el cielo. El camino estaba en el cielo y su reflejo en la Tierra. Mira, yo creo que el camino de Santiago termina en Santiago porque sabe con donde conduce, pero también reconozco que el camino de Santiago está sobre otros caminos anteriores. Y, de uh -huh. hecho, en el libro, a mayoría de los temas que trato, desde los misterios mágicos de San Juan de la Peña todos son todos cultos preromanos y de la época visigótica o sea son anteriores, el Camino de Santiago va a Santiago pero pisa caminos anteriores y recoge muchas anteriores, de hecho casi todos los centros religiosos que hay en Europa son los centros religiosos más o menos que hay en la antigüedad, se basan en asentamientos de cultos preromanos uh -huh. e incluso cultos celtas anteriores excepto uno con Postela. es rarísimo en Santiago no hay, no hay indicios de cultos anteriores no Santiago es un castro, pero lo resto es una, una villa romana del siglo I antes de Cristo siglo I. Entonces ahí fue enterrado es un cementerio del Castro de La Mailla, que es donde se descubrió el sepulcro del apóstol. Hay una historia curiosa cuando se descubre el sepulcro, ahí parece que hay alguien que había anuncia dónde está, ¿no? Eso ya no me lo creo yo menos. O sea, os contamos de que la leyenda, contamos, dice, favor, sí. la leyenda dice, que había un eremita llamado Papallo, que en español quiere decir Pelayo, que hay unas luminarias sorprendentes que salían fuegos de la tierra y avisó al obispo de Iria Teodomiro, que rápidamente fue allí, tras pasar tres días en ayuno, dedujo que eran los restos del apóstol. Y esa teoría es muy bonita, es una leyenda maravillosa, inventada solamente por Silmírez y plasmada en la historia composterana. Pero yo lo que creo es que en Santiago siempre hubo núcleos cristianos. O sea, a pesar de que toda la península primero fue pagana, luego arriana y todo, en Santiago siempre hubo un, un pequeño islote cristiano, igual que en Edesa, en Asia Menor. Y la leyenda nos dice que en esa se conservó la sábana santa, y en Santiago el cuerpo del apóstol. O sea, son como los dos testimonios de la vida de Cristo que mantuvieron pequeños islotes cristianos a su alrededor. El culto se siguió transmitiendo, hay, hay eh, restos de cultos cristianos en los segundos segundos, terceros, cuartos, hasta el siglo séptimo, que con la invasión musulmana se tapó todo y se escondió. En el año 825, Alfonso II del casto consiguió estable una primera frontera estable. Uh -huh esta frontera estable para crear un imperio, como digo aquí, se basa en una victoria militar, tenemos a Pelayo a Alfonso II del casto y faltaba un patrón, un espíritu religioso. Y por eso dijeron, aquí está enterrado Santiago, vamos a descubrirlo, pero en vez de decirlo, tenemos en la memoria, vamos a crear una leyenda. Yeah. Y hasta yo creo que el Pelayo que lo descubre, que es como se llamaba el iremita, está nombrado imitación de Don Pelayo, que fue el que detuvo en Covalonga a los musulmanes. Curioso. Teoría mía. Ah, curioso, que fuerza tan extraña hay ahí que para, según muchos ¿no? dicen que no está el sepulcro de, de, del apóstol ahí, es decir, que sería una mentira si el camino estaría basado en una mentira, tú dices que no pero bueno, ha sido un poco toda la idea que se ha mantenido hasta ahora qué fuerza extraña hay en ese camino que atrae a la gente ¿por qué? ¿qué magia hay? mira, yo creo que hay varios elementos mágicos por un lado está el elemento mágico cristiano mm. si allí está, tú creas o no es cuestión de fe, y la fe mueve montañas y nunca mejor dicho, mm. en la meca que hay en la meca? una piedra ¿Qué significa esa piedra? Nada. Jerusalén, que si Cristo resucitó de los cielos, en teoría para los cristianos. Tampoco hay nada. Pero por ahí estuvo caminando él, si ¿Sí, sí crees en la historia. Entonces la historia de Santiago está en la fuerza de los cristianos. A lo largo del camino yo encuentro muchísimas otras fuerzas. Mm. Por ejemplo, a mí uno de los puntos más maravillosos que hay es Ron Ahí está toda la leyenda de Roldán, que es la, la base de la Edad Media Europea. Si nos fijamos, el ciclo artúrico está basado en la historia de Roldán, eh, Durandarte es Excalibur, eso sería una historia muy larga por otro día, mm. pero yo creo que el ciclo artúrico está completamente copiado del Camino de Santiago. Eh, en San Juan de la Peña, cultos santiquísimo, Luego pasa por por Astorga, donde nos encontramos que Tartesios, Fenicios, Romanos, o sea, una infusión de pueblos increíbles, y todos te invitan esa magia y esa atracción. El temple que yo creo que es la historia más maravillosa de la Edad Media, está a lo largo del camino perfectamente representada. Iglesias como San Martín de Fromista, eh, San Juan de Baños, historias maravillosas que cautivan porque desde fuerzas ocultas, poderes iniciáticos, leyendas mágicas, es algo increíble, y poco a poco te va descubriendo. Y en año 93, y perdona que me sienta un poquito en la respuesta, tuve la suerte de trabajar en Compostela. Y ahí fue donde surgió la pasión, años sin tener amizas del camino. Entonces estaba un poco recibiendo a los peregrinos. Entonces tú hablabas con ellos, y según los cálculos, porque es que los que andan más de 100 kilómetros está la Compostela. Sí, sí. Entonces en la, en la catedral se hace una pequeña encuesta. Y a, cuando, le preguntan a la gente, ¿Tú, por ¿qué motiv, qué te motivó hacer el camino? Y solo el 65% dijeron motivo religioso. Pero el otro 35% había encontrado algo en el camino. Llámale Dios, llámale uno mismo, llámale madre naturaleza, llámale fuerzas. Yo creo que el camino, por el hecho estar peregrinando, el hecho de estar solo, te invita a la reflexión. Y acabas conjugando, porque al final las tres religiones parten de lo mismo. Yo creo que la mayoría de los principios son comunes para el 99% de los agregantes. Espacios en blanco un día había otros minutos no Y seguimos, eh, caminando, empezando a, a movernos por ese camino de Santiago para trazar un poco la ruta de lo que podemos hacer dentro de poco, quizá en esos días en Semana Santa, ese viaje física, físico y real. Eh, eh, vamos a ver, eh, hay muchos caminos, ¿no? Hay muchísimos caminos. Antes dijimos que el camino de Santiago propiamente hecho es de tu casa compostela, el camino religioso pero luego el camino físico es el que describió Calixto II en el Códice Calixtino y que es el que entra en España por dos puertos por un sonporte en Aragón y Roncesvalles en Navarra Ajá. se fusionó en un puerto la Reina y desde todos, todos los caminos hacen uno hasta Santiago de Compostela ¿El camino que ahora mismo se está recorriendo coincide con el que se hacía antiguamente sí. o hay variaciones? La mayoría, el 95% del camino es ese, el otro pues que se ha construido un puente y la carretera pasa por encima pero de hecho la, este camino está construido sobre la antigua vía romana unía Burdeos con Braga uh -huh. y seguramente ese camino estaba sobre una anterior celta yeah. que son los típicos puertos de entrada por ejemplo, entrar en Galicia es en la regla de Balcácer y sube esa piedra fita la regla de Balcácer uh -huh. es el río que cruza la cordillera y todo el mundo ha entrado por ahí uh -huh. y de hecho tú puedes cruzar, calzada, cruzar calzadas romanas cruzar puentes romanos y de ahí en adelante un montón de cosas digo romanos porque civilmente es la obra civil más antigua que se conserva uh -huh. pero también encuentras por ejemplo en Ronces Valles cromles Crom Crom Crom celtas dólmenes y un montón de cosas sí. todavía se sigue está ahí sigue está conservando ahí, está, ahí, está ahí perfectamente ya que dicen que es el museo al aire libre quizá más auténtico que hay en el mundo yo creo que sí porque el mundo es Europa y que me perdonen los que nos escuchan de fuera pero el mundo prácticamente es Europa el 99% del mundo es Europa y la raíz de Europa se articula en torno al camino de Santiago en la Edad Media es el vínculo de comunicación ya yeah. se nos van a fudar algunos americanos y alguna gente que nos ha por el día satélite por ahí eh, hablamos de más caminos eh, ¿qué otros caminos hay? se juntan hay, dos en, en el puente la Reina pero hay más caminos hay que más otros caminos lugares. hasta llegar a Compostela cruzando la península para no extendernos a otras partes hay cuatro caminos más el camino del norte que parece ser que es un poco más antiguo del camino francés que antes hemos descrito, que se entra por Irún, más recorriendo toda la cornisa cantábrica, y para en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. ¿Sí? Hay muchísima tradición está el pañolón que dicen que en teoría ocurre la cara de Cristo, es un tema ma maravilloso, y luego sigue hasta, la, hasta Lugo, hasta la frontera gallega, llega Lugo y llega a Compostela. Está el camino inglés que antes hemos apuntado un poco, por lo cual peregrinos ingleses y también de los Países Bajos llegaban en barco hasta La Coruña y de ahí caminaban hasta Compostela es un camino de 70 kilómetros, hace perfectamente en dos días está la Vía de la Plata quizás sigue la vía que los tartesos fundaron para coger la plata a la zona de Astorga que sube pues cruzando toda Extremadura, Salamanca hasta arriba, lo que pasa que en vez de llegar a Astorga y coger el Camino de Santiago se desvía antes un poquito en Orense por Berín y entra ya por Orense hacia Compostela y luego está el Camino Portugués que sube todo por la costa portuguesa Entra en Galicia Portui Y sigue la ría de las costas Hasta Padrón Que Padrón toma el nombre Antiguo ir Flavia Toma el nombre de Pedrón Que en teoría es la barca eh, La piedra donde sató la barca del apóstol uh -huh. Y desde ahí ya composta 23 kilómetros Ya El jubileo eh, ¿Qué significa jubileo? Mira El jubileo proviene del término griego Yobel Que significa alegría Y aparece por primera vez En el capítulo 25 del Levítico Dejando allá la historia eh, La historia sagrada aparte el jubileo es que tú ganas la indulgencia plenaria, por lo cual a los católicos, a los creyentes, se les borra toda mancha de pecado. ¿Y qué hace falta para conseguirlo? Ir, ¿Ah? ir, solamente a... ir a la catedral de Compostela, rezar, como dice el cabildo, al menos un credo y un padre nuestro tampoco piden tanto la verdad, ¿Ah? y luego confesarse y comulgar con esa intención en el plazo de 15 días, antes o después. Sí, no hace falta hacer el camino, no hace falta nah, caminar. No hace falta nada, ni decir... caminar medio metro. ¿Y el, el, el, un año...? No, no, ese tiene que ser, tiene que ser un año santo. Un año santo como, ese, como este es este en el que estamos. Que es un año santo más un día, o sea, porque la puerta sale el 31 de diciembre. Es un año santo, son 366 días para ganar el jubileo. Ya. Yeah. Y el año santo se celebra cada vez que el 25 de julio coincide en domingo. Y esto se repite cada 6, 5, 6, 11 años que si lo sumamos a 28 el ciclo lunar y, la, y podemos empezar a especular lo que queramos curioso dos datos más antes de entrar en sitios concretos eh, es también este camino de Santiago el camino de los templarios tú has dicho que el temple es una de las historias más fascinantes de la, de la Edad Media está presente mira, hay algunos templos majestuosos Eunate no sé si lo conocéis no lo conozco Eunate es maravilloso vale. es un templo octogonal rodeado de un arquerío octogonal que es griego es como un pasillo de subir al cielo directamente sabemos que el octógono es la fusión del círculo y del cuadrado el círculo se redondea divino y el cuadrado la orden terrestre hmm. es como un sitio privilegiado para las almas el castillo de Ponferrada que está reconstruido pero que te recuerda perfectamente el camino del temple los tres griales que nos encontramos en el camino es? estamos en San Juan de la Peña que sé es que está actualmente en Valencia pero que historia de San Juan de la Peña en San Isidoro del León y en O ...y Elegria es el máximo exponente de la historia templaria... ...y luego las muchas vírgenes negras que a lo largo del camino... ...la Virgen Negra nace temple, el templo... ...el templo toma el nombre del templo del Salomón... ...donde se constituyó la orden del temple. de las vírgenes negras... ...en Egipto la divinidad Isis... ...que representaba lo oculto, lo, no, lo desconocido... ...pero no que no lo conociese el nombre... ...sino que no lo conocían los no iniciados... ...se representaba en negro... ...entonces la Virgen Negra tiene un poco esa representación... ...y para los amigos que nos escuchan más allá diremos que esta Virgen Negra del Temple que está presente al arco de todo el camino está también en la Candelaria Canaria uh -huh. y nuestros amigos de México diremos que que los aztecas adoraban a la piedra de Ispaset que era negra con lo cual un término más de unión de los egipcios que donde venía el negro de las vírgenes con los aztecas con las culturas precolombinas hay quien dice que los templarios eh, utilizaban poderes extraños que habían adquirido artes extrañas que habían adquirido en Oriente y que incluso controlaban muy bien la alquimia manejando bueno, eran capaces de, de hacer del plomo oro y otra serie de cosas ¿qué crees tú de todo ello? Mira, y que eso está que en el camino de Santiago dice. está en el camino de Santiago perfectamente representado yo creo que lo que dijimos antes los poderes iniciáticos no son poderes mágicos como mucha gente cree sino conocimientos que no estaban desvelados para los no iniciados una vez es estar iniciado es que te desvelaban los conocimientos y los templarios en el templo de Salomón cogieron muchísimos conocimientos que había uh -huh. y luego la fusión con Oriente porque la historia del Grial hay dos tradiciones, la tradición cristiana y la tradición más templaria que lo encuentra en un monasterio de, monasterio centro místico de la India yeah. y también se fusionan elementos egipcios allí entonces un poco los templarios resultaron todo ese conocimiento antiguo que está totalmente perdido o más que perdido se había dejado porque no interesaban los intereses medievales y sobre todo en la alta edad media subido un poco todo eso la iglesia intentó borrón cuenta nueva y los templarios descubrieron todo eso pero a no caer en herejía lo traspasaron solo los iniciados y por eso transmitieron sus conocimientos y eso como decíamos sigue estando bien en el camino en sus restos ¿no? Está, lo ves en todas partes las, mis, las, las construcciones misteriosas mágicas que no las entiendes pero si te adentras un poco entiendes casi el 90% y eso un poco lo he intentado hacer en el libro como una guía pedagógica para comprender el camino yo describo las partes de la iglesia por ejemplo en, en San Martín de Fromista están representados todos los números en las distintas partes de la iglesia del 13 al 1 de la unidad a la totalidad mm. y eso un poco representa todo el misterio el misterio del Grial el arca de la alianza lo vas descubriendo un poco por ejemplo lo describo en San Juan de Ortega como es un sepulcro a lo mejor parece una historia tonta pero luego es otro sepulcro y si te acuerdas de las cosas puedes recobrar que está enterrado allí qué personaje es a lo mejor puede parecer un poco cristiano pero el 95% también de la historia medieval es historia cristiana uh -huh. que es lo que había en Europa uh -huh. historia cristiana pero con eso ir más allá por ejemplo las huelgas de Burgos está enterrada la hermana de Ricardo Corazón de León y Juan Sintierra ¿Sí? que se casó con Alfonso VIII de Castilla era Leonor de Plantagenet y están los típicos leones con la coronita que vemos en todas las películas medievales está allí y que esta mujer trajo la herencia británica de fundar monasterios regidos por abadesas y así dos monasterios regidos por abadesas que son únicos en el mundo que están en el camino de Santiago que están destinados a infantas y a, y a personas nobles por último, antes de hacer una mínima pausa dicen que en el camino de Santiago también está el juego de la Oca hay muchas acepciones que tienen que ver con montes de Oca, con Ocas o puentes, de, puente a puente tiro porque me lleva la corriente puente a la reina, <coughs> perdón y otra serie de puentes, ¿es cierto esto? Totalmente cierto Yo he hecho un pequeño capitulillo en el libro El libro precisamente pasa por los montes de Oca sí. Que está en, en la Rioja Entre Santo Domingo de Ortega en, Perdón, entre Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega En Logroño, en una plaza de Logroño Nos encontramos como una especie de mosaico Que representa un puente de la Oca Un juego de la Oca Y a lo largo del camino vemos un montón de puentes Aquí está la magia del agua o sea, sabemos que principales, los principales lugares de culto están en las cientes de agua entonces la historia de la ley el hombre siempre ha dicho que dominando el agua dominó el mundo, dominó la fuerza la naturaleza y por eso a veces, sobre todo en la Edad Media ves que para traspasar un riacholillo se construyó un puente gigantesco y obviamente por el cruce, dominando el puente se domina el agua la catedral de Logroño, que la más moderna de todo el camino se consagró este siglo está construido sobre una corriente de agua y los cimientos son troncos hundidos sobre el agua con lo cual como una dominación por parte de la fuerza de Dios de la fuerza de la naturaleza son las típicas luchas que se intentaron en la Edad Media en la cual en vez de fusionar todos los elementos se establecían como luchas entre los cuatro elementos y Dios y yo creo que está perfectamente fusionado eso ruta sagrada se convirtió en la mejor senda para dejar restos de una antigua sabiduría castillos, hospitales, conventos y sobre todo iglesias guardan secretos entre sus paredes reservados sólo a unos pocos iniciados desde algunas claves astrológicas hasta fórmulas alquímicas e incluso el famoso e infantil juego de la oca. Es todo un misterio el que encierra el camino de Santiago, un mágico misterio. Intentemos descubrir algunas de sus claves. para dar esas claves, Carlos, como nuestros siguientes son los que mandan, empiezan a pasarnos alguna pregunta, y nuestro teléfono 905-11-8080, por si queréis intervenir esta noche, Pedro en Madrid nos dicen que sabes sobre un curandero muy conocido del Camino de Santiago, que se llama Jato, que vive en la zona de Villafranca del Bierzo. ¿Sabes algo? Mira, este precisamente no lo conozco, pero hay muchísimos, y sobre todo yo que soy gallego, me pueden hablar un montón de los gallegos, sobre todo los manciñeiros, que es lo que llamamos ahí al curandero de los huesos. Y eso te digo por experiencia que funciona. Funciona. Eso funciona. Y, por ejemplo, para enfermedades de la piel y todo, como conocen métodos naturales, también funcionan mucho. Pero para los huesos, los manciñeros, funcionan totalmente. Y no voy a decir cuál, pero un equipo de fútbol de los más importantes del mundo que utilizaron a un manciñero. Y les arreglo el cuerpo. Sí, sí, sí. Van los jugadores de vez en cuando. Bueno, nos están preparando otra pregunta Pero si quieres eh, Vamos al principio Hay gente que se va a poner en marcha Que está deseando hacer el camino Yo me incluyo eh, entre todos ellos eh, ¿qué podemos, ¿Dónde podemos encontrar esa magia? Aunque está en todos los sitios Pero cua, unas cuantas claves para abrirnos los ojos Ante la magia que tiene el Camino de Santiago Si quieres desde el principio Roncesvalles decías ya Es un sitio mágico porción, ¿no? Roncesvalles es la entrada yo creo más mágica de Europa Si quieres entramos primero por la ruta aragonesa Que es un poquitín más antigua Ajá. Entonces en la ruta aragonesa pasamos por Jaca ahí nos encontramos antes de Jaca con unos misterios importantísimos que la gente no los felicitar, de los primeros libros son los que se estudia un poco a fondo que es la magia negra de Felipe II ¿sí? o sea en Jaca negra. sabes que Felipe II fortificó la línea de los Pirineos por la entrada que utilizamos en Sonport está toda fortificada por Felipe II y luego la ciudadela de Jaca que la única ciudadela solo quedan dos esta y la de Brujas que está perfectamente eh, conservada desde el siglo 15 XV y XVI en la cual está es de piedra pero muchísima piedra porque ahí existe la artillería de los cañones entonces está construido en forma como de cuñas de triángulos con la cual intentaba vencer la fuerza de los cañones con la fuerza de la naturaleza es algo maravilloso o sea, desarrollamos un poquitito siguiendo para ahora llegamos San Juan de la Peña es maravilloso o sea desde las leyendas del descubrimiento de San Juan todos los cultos paganos pegan, que había allí la conversión el santo grial ahí está el santo grial, el, santo grial. el primer santo grial del camino está ahí ...que es el que actualmente está en Valencia... ...que dicen que es el que más posibilidades tiene... ...de que sea auténtico... ...de que sea auténtico... ...no bueno, creo, pero yo voto más por el de Astorga... ...digo, perdón, por el de León... ...pero bueno, es una opinión mía personal... ...sobre todo porque los he tenido los tres en la mano... La mano? ...los he tenido los tres en la mano y sé cómo son... ...qué sé suerte, ¿no? Cómo, ¿cómo son? ...pues mira... él el... se siente cuando tienes eso en la mano? ...yo siento curiosidad, siento atracción... ...no siento una magia especial... Ah. ...de hecho el de Valencia está totalmente reconocido por la Iglesia... ...y el Papa Juan Pablo II cuando estuvo... Besó el Santo de Valencia pero lo veo demasiado moderno es lleno de oro, piedras preciosas el de, el de León a lo mejor la gente cree que me basa un poco en la película de Spielberg pues es un, una copa vieja del siglo I que en sí no tiene valor alguno y que está sin engarzada en oro y piedras preciosas pero los dos cuncos anteriores son dos cuncos de piedra del siglo primero y luego la de... ¿Pero en, la, ¿En qué parte de la, de la catedral de León está? ¿Se puede está ver? en San Isidoro de León, el tesoro de San Isidoro de León es el cáliz de, de Agata de la reina Urraca está expuesto en el tesoro en una vitrina uh -huh. son dos piezas, dos, como dos cuencos están todos engarzados en oro y quedan despertados, están en el tesoro perfectamente uh -huh. y por ejemplo, ya que está en León el, el panteón de Reyes es algo maravilloso uh -huh. y luego el tercer Grial está en Ocebrero es una historia mucho más moderna el siglo XII, un milagro que en teoría hubo allí de la presencia de Cristo pero bueno yo creo que está regalado por los reyes católicos y Vicente Arrisco que lo conocerán todos nuestros paisanos gallegos del siglo XIX algo maravilloso se inventó una historia preciosa que como otras historias preciosas no pueden ser realidad que dijo que quien trajo el cuerpo de Cristo de Santiago Galicia fue José de Arimatea que el Evangelio nos dice que José de Arimatea fue quien organizó la última cena y luego el que enterró a Cristo en su sepulcro y como organizó la última cena el propietario del Santo Grial se lo trajo con él y lo puso en un cerreiro <risa> vamos si te parece con una llamada luego te cojas los auriculares esos que tenemos por ahí eh, ¿nos llaman desde Madrid? sí, sí hola. ¿cómo estás Pedro? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Contento de estar con vosotros estas horas. Eh, creo que te escucha... Espera, eh, ¿escuchas, Carlos? Sí, perfecto. Vale, pues cuando pues... quieras te, te escuchamos, Pedro. Sí, mira, yo quería saber, a mí me interesa saber el, del camino, porque mmm, en realidad para mí la auténtica prevención es lo que decía antes, que es salir de la puerta de tu casa y aparecer llegar allí, ¿no? Y bueno, para los que vivimos en Madrid no hay un camino, digamos, marcado, un, marqui, un camino que esté pues eso, que sea conocido, marcado, que llegue hasta allí. Y, y bueno, y otra cosa quería preguntar también, todos sabemos el, el, el aspecto satérico, el legendario, ¿no?, del camino, pero eh, quería saber si hay algún tipo de hechos ciertos o generalmente comprobables en cuanto a, no sé, algún tipo de prodigios o milagros. Vale. Eh, gente que sane, en fin, todo este tipo de cosas. Perfecto. Gracias, Pedro. A ti. Un abrazo, Zora. Hasta luego. Pedro, mira, en relación con la primera pregunta de los caminos desde Madrid... Hay dos caminos señalados desde Madrid para llegar a Santiago de Compostela. Uno primero parte hacia el norte y coge el camino francés. Y la segunda ruta coge un poquitín más hacia el oeste por Ávila, Salamanca y engancha con la Vía de la Plata. Esto si quieres enterarte, ya lo puedo preparar los perfectamente. Os podéis informar en la Asociación de Amigos del Camino, que está en la calle Carretas, el teléfono no me acuerdo de memoria. Y los que quieran también enterarse y coger la credencial del camino, en la Catedral de la Almudena, en la Sacristía Menor... Os digo dónde está, pero como no está señalizado, es horrible. Según entras por la calle Bailén, por la nave de la calle Bailén, justo en la nave contraria, al lado de la Virgen de la Almudena, está la sacristía menor, y allí don Joaquín Chalud, que es el canónigo de peregrinaciones, os informará de todo y os dará todos los planos que necesitéis. Y te el carnet, esa especie de carnet que... Esa hay? licencia para que luego te la vayan cuñando. Uh -huh. Y te describe la vía por donde se llega desde Madrid al camino, aunque, lógicamente, puedes ir por todas partes, pero más o menos tienes ya medio refugios y todo. Sí, eh, damos algunos, algunos de los lugares por los que tendría que ir de Madrid a... Mira, de Madrid a coge, va todo por la zona el escorial, que ya si nos metemos en temas mágicos, en el escorial es la repera, uh -huh. sube un poquitito a la sierra, llega a Ávila y David la tira para Salamanca, y de Salamanca ya engancha y la Vía de la Plata. Ya, bonita ruta, bonita ruta. Nos preguntaba también si hay algún prodigio auténtico fuera un poco de la leyenda, de la magia, si hay todavía cosas que uno pueda ver prodigiosas en ese camino. Mira, cosas prodigiosas hay muchísimas, hay fenómenos de la naturaleza, por ejemplo en lo que fue la semana pasada yo no pude contemplar, en la iglesia de San Juan de Ortega... ¿Cómo, cómo siento yo haberme perdido ese fenómeno que quería haberlo, haberlo visto la semana pasada? A ver si en otoño puedo ir yo. Eh, y nos apuntamos a ir juntos, atentos a ese fenómeno que debe ser algo precioso de ver. Mira, en San Juan de Ortega... Hay un capítulo con la anunciación... Burgos, San Juan Ortega, Burgos, el pueblo, sí. Eh, con la anunciación que, solo, que hay un rayo de sol que en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño se cura el sol y ilumina perfectamente como si fuera un foco muy potente. Mm. Y solo pasa esos dos días. Debemos tener en cuenta que el, el año cristi litúrgico cristiano está muy relacionado con el, año, eh, con el año solar. O sea Si nos fijamos, el nacimiento de Cristo es el forticio de invierno, la anunciación de el, la anunciación de Cristo está en el equinoccio de primavera, la fecha de San Juan que es lo más misterioso el autor del apocalipsis y todo es el solsticio de verano es algo realmente sorprendente uh -huh. es un fenómeno físico que se puede contemplar eh, fenómenos mágicos pues hay muchísimos y luego milagros hay mucha gente que atestigua milagros sabes que la iglesia es muy cuidadosa en eso probar un milagro no se puede la, la gente que no dice no es por la fuerza de voluntad de una persona que te crece me voy a convertir me voy a curar me voy a curar y pasa hay muchos milagros atestiguados en Lourdes que los médicos han dicho se ha curado y no sabemos cómo ha sido Uh -huh. a lo largo del camino tiene mucha presencia de esta aunque el camino es mariano pero no de mucha conversión mariana o sea hay muchísimas vírgenes a lo largo del camino pero no son vírgenes muy milagrosas en el sentido de transformaciones y todo uh -huh. eh, vamos a otra llamada, si queréis y de donde nos llama Jacobo Jacobo de la Coruña en Paisa Notur. si tienes problemas con los circulares eso ahí tienes otro vale Jacobo buenas noches hola buenas noches ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se dice en gallego? Bu buenas noches ver, buenas noches, ¿cómo sí. estás? Bien, eh, mira, yo quería saber qué relación hay entre la Catedral de Santiago y los caballeros de la Orden de Malta. Pues me consta que hay sopulcros de eh, dichos caballeros en esta catedral a los que solo se puede acceder con santo Lo sé porque es que de ellos, una parte de familia. Sí. Entonces, era para ver si no estoy invitado, pues eh, sabía algo sobre esto. Perfecto, gracias por la pregunta. Te contesta Carlos enseguida. ¿Qué vale, relación hay? Sí, sí. Ahora, gracias por escucharnos, por estar ahí. Mira, después de la primera cruzada se se fundaron dos grandes órdenes en, en Tierra Santa, los hospitalarios, que han degenerado en la Orden de Malta, y los templarios. Eh, estas órdenes se, se crearon para defender al peregrino que puso a Tierra Santa. El templario se centró más en el aspecto militar y los hospitalarios se centraron más en el aspecto asistencial-sanitario. De hecho, luego se, cuando, cuando acabó la, la presencia cristiana en, en Tierra Santa, ellos, como se habían quedado... En, en Malta, conservaron y sabes que de hecho la orden de Malta sigue soberanía del Estado, tiene embajadores representantes y todo, de hecho hace poco se han reconocido le han reconocido muchos más derechos entonces estos caballeros están presentes igual que los templarios a lo largo de todo el camino tienen muchos hospitales y de hecho en el claustro de la catedral el botiquín que hay para atender a los peregrinos que llegan pues con algún tipo de herida sobre todo de gigas o tales de la orden de Malta y conservan privilegios igual que los conserva mucha otra gente en la catedral actualmente no hay enterramientos prácticamente, solo hay dos tipos de enterramientos habituales, uno, el de los arzobispos que se entierran a lo largo de la catedral antiguamente en pequeñas capillas las capillas más maravillosas eran de obispos porque ellos se las financiaban, algunos para ellos y sus familiares, los obispos actuales están enterrados en la, en la nave central tirando hacia el pórtico de la gloria mm -hmm. lo que ha pasado es que el último que se enterró fue don Fernando Quiroga Palacios, que murió en el año 72 73 me parece Porque el siguiente los siguientes son están vivos lógicamente suuki no se entrarrá allí porque se entrará en Madrid porque fue catedral de Madrid y Roo conocemos enterrá en Madrid en Roma donde muera pero lógicamente en Santiago ya no porque se entierran en la catedral los últimos obispos y luego en el claustro de la catedral se entierran todos los canónigos y todas las sepulturas existen y el último un murió extraño. Ya. Bueno, contestaba esa pregunta ¿Es cierto que el camino de Santiago, vamos a ir dando algún dato más De él, datos concretos Es el camino de la hospitalidad y, y bueno, uno puede encontrar Hacer el camino sin dinero, como puede salir de su casa Sin dinero, encontrar comida eh, Y hospedaje gratuito a lo largo de toda la ruta ¿Pones una cara? Hombre, puede, como buen gallego digo puede Pero yo ah. recomendaría llevar un poco de calderilla eh. ¿Calderilla? Llevar un poco de calderilla Mira, la mayoría de los... Eh, a lo largo del camino de Santiago, sobre todo desde el siglo 11 XI, XII Se creaban muchísimas fundaciones, tanto de la iglesia como de grandes familias, que en aquella época estas que transformaciones eran muy comunes. Y en vez de donar una capilla, donaban un albergue o un comedor, que daban comida para aquí. Entonces es una tradición como se aquí. De hecho, la familia Romanones mantiene un comedor para pobreza en Madrid, aunque la gente no lo sepa y muchas otras grandes familias. Es mm -hmm. una traición, pero bueno, hay que reconocérselo también. Mm -hmm. Son ONGs históricas. Pues a lo largo del camino se crearon las primeras ONGs de, del mundo. sea comida, alimento, sustento. Hoy en día, que se da? Pues mira... Eh, la mayoría de los eh, refugios religiosos que son en monasterios te piden la voluntad el que no tiene voluntad pues no la da en los refugios de la Ciudad de Galicia te cobran 300 pesetas por dormir tampoco te cobran mucho creo yo sí. o sea, pues para pagar a la señora que está ahí porque tiene que haber un personal porque desgraciadamente bueno, no hace mucha gente, con cuatro vándalos nos destrozan todos los, los repugios pues hay una persona encargada y con las 300 pesetas no la ni para pagar la luz pero bueno, se mantiene eso es una tradición muy bonita, yo no la puedo vivir nunca, pero bueno, dicen que sí, que en el Hostal de los Reyes Católicos todos llegan de comer casi una docena de peregrinos gratis. El Hostal de los Reyes Católicos es antiguo hospital de peregrinos y se da de comer a la gente. No comen en el comedor de Gala, pero sí en la cocina y se sigue manteniendo en los años santos. Eh, sería bueno comer ahí, ¿verdad? Sería Porque bueno por probar, pero bueno. Creo que hay bofetadas para probarlo, ¿eh? supongo. Sí, eh, más lugares que nos puedas mientras, mientras nos preparan quizá la última llamada que tenemos para de tiempo esta noche, más lugares que podamos encontrar magia. Y rápido porque nos queda muy poquito tiempo. Mira, más eh, que que puedo... yo te he a venir una segunda vez para dar más claves del Camino de Santiago si te apetece venir con nosotros eh, tú encantado. Miró un lugar mágico, a la gente semillando la cogoya. Es, está al borde del camino, las historias allí en es maravilloso, no nos vamos a centrar. ¿Sabes que en es ese sepulcro que se transformó luego no se podía mover? Pues la actual arca de los restos de San Millán está construida idénticamente al arca de la Alianza. En el Deuteronomio aparece escrito cómo tenía que ser el arca, cuántos codos tenía que tener de alto, debajo, los querubines, la forma. Y siguiendo las instrucciones exactas se construyó el arca de San Millán. O sea, tú ves ahí, es el arca de la Alianza. O reflejaba, hombre, luego de unas tablillas de, de marfil alrededor, de las cuales muchas faltan, igual que muchos tesoros que nos faltan a lo largo del camino y de toda la península, que fueron robados por los franceses durante la invasión. Ajá. Mm -hmm todo que decirlo Todo hay que decirlo Vamos con, con la llamada nos, nos llega desde Madrid Raúl, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué Sí, te, buenas noches Hola, buenas noches Carlos, buen programa No te Bueno, mira, yo quería comentarte una cosa Mira, yo soy ese hombre que se ha recorrido el Camino de Santiago 18 veces ¿18 veces? Sí, yo me he, hecho el, yo me, yo me he recorrido el mundo andando ¿Eh? Yo me he hecho 165.000 kilómetros por el mundo oh. Entre Europa y Asia y varios países y tal entonces al hacerme el camino de Santiago 18 veces se ha descubierto muchas cosas una de las cuales, eh, bueno, que eh, Santiago de Compostera no está enterrado allí en el sepulcro que todo el mundo adora y tal igual, ¿no? entonces quería decirte una cosa, esto hay muchos sitios en eh, los cuales, eh, como tú dices eh, quedan de comer gratis y todas estas cosas y tal bueno, mira, yo salí en el año 91 de Madrid es eh, sin un duro, sin un duro y sin nada con 52 kilos de peso en la espalda con una mochila ¿eh? y aparecí en españa en el 97 el camino de santiago es muy maravilloso hay como decía un señor antes y tal hay personas que, que curan si realmente hay curanderos eh, por ejemplo si queréis conocer un, una buena persona está en el, en, el, en el albergue de manjarín se llama pepe es un gran amigo mío un tal, otro señor que hado ha antes ha dicho que un tal jato jato me cura a mí de los pies y tal es ahí hay gente muy maravillosa no el mejor sitio mejor sitio del camino Camino de Santiago El mejor sitio que hay Existe en Galicia A partir de Galicia Yo siempre me he hecho El Camino de Santiago Al contrario Siempre Desde Padrón Hasta Roncevalles Hasta Jaca Y de ahí pues a Francia Italia, etcétera Y hasta la India Que llegué, ¿no? Y entonces, bueno Pues en el Camino de Santiago Hay cosas muy maravillosas Pero también se están haciendo Cosas muy feas Hay gente Por ejemplo Que utiliza el Camino de Santiago Para robar Para, así claramente ¿eh? para robar eh, pues el dinero que los peregrinos depositan en unos sitios en el cual eh, para ayudar a que el albergue se mantenga al orden que eh, solamente que decirte esto eh, gracias Ruth tomamos tu, tomamos tu nombre porque igual algún día te invitamos sí, bueno, a que nos yo tengo cuentes tengo sellos que atestiguan tengo sellos que atestiguan todo esto ¿eh? o sea yo no estoy no pegote ni nada esto. yo tengo una, unos sellos pues bueno pues puede ser a lo mejor de 12 metros cuadrados o sea, es lleno de sellos y de cuños que atestiguan que yo he recorrido el mundo ¿eh? venga invitado estás a que vengas con nosotros gracias. Gracias. Hasta ahora. Hace poco, y Luis carandel que escribió otro libro sobre el camino de Santiago y decía que la vía en aquel tiempo era un bueno venían todos de prostitutas que iban haciendo el camino y mientras tanto iban prestando sus servicios como cual iban pillando pelas hasta ladrones mendigos eh, príncipes esto sigue estando a parte ser hoy no hay gente también rosa sé que atentos hay que andar con cuidado eso es ya. lo que decían de la pillería que por eso hace falta en los es una persona que los cuide y tener cuidado hombre, el Códice Calistino ya advierte también de la historia de los posaderos es bastante un libro bastante antiposaderos porque decían que robaban bastante que abusaban de los peregrinos y luego con esto me gustaría hacer un último apunte lo que dijiste antes de todo tipo de gente que había en el camino Ahí está un libro hace poco Carlos García Cortés que se llama Yeineta de Santiago la ciudad desconocida del apóstol en la cual no presentan la típica turística aquí pórtico románico entonces no esos misterios, aquellas trampillas para ver desde los balcones o sea historias que no nos gustan a todos y allí nos recuerda que en Santiago hubo un hospital para sifilíticos que se mantuvo abierto hasta este siglo para sifilíticos, para sifilíticos. Dos datos quiero yo que conocéis antes eh, antes de marcharnos. Villafranca de Bierzo. Villafranca es un sitio también mágico, cargado de leyendas. De... Además hay un individuo, yo no sé si se llama Jato, un individuo tremendo que ayuda a todos los pequeños que pasan por ahí, súper conocido. Cuando vayáis a Villafranca preguntáis por, por la persona que ayuda, que está ahí abierta a ayudaros. Pero también hay eh, un lugar donde uno puede eh, coger la, el jubileo en el caso de que no pueda llegar a Santiago. ¿no? Exacto, la puerta de perdón de la iglesia de Santiago de Villafranca, aquella persona que se encuentra sin fuerzas que puede tener más allá, si cruza esa puerta, gana el jubileo, igual que se hubiese llegado a Compostela. Ajá. Sí. Y en Villafranca esta zona del Vierzo que es maravillosa porque tiene muchísimos restos romanos y praromanos. Zonas... El, el casillo del templo está en Ponferrada, que está cerquita. Y la, herrería, una la, de, la herrería de Compludo, y las médulas... Las médulas es algo sorprendente y no lo conoce nadie en España, yo invitaría a que se descubriera. No demasiado. No, no demasiado, pero no hay que super... verlo. Que no Santiago, llegamos a Santiago ¿qué hay que hacer para acabar de sentir la fuerza que hay ahí? porque si toda la gente va ahí si no está el el, el, el patrono Santiago es que tiene que haber algo ¿cómo recogemos esa fuerza? mira, yo creo que la fuerza está en la catedral sí. en el sepulcro y te la, la coges por feo, por creencia o por necesidad y luego yo invitaría también ya que estamos hablando un poco de camino mágico que alargásemos el camino hasta la costa Hay muchísimos puntos en la costa llega. Finisterra es más común Musí es otra ciudad muy conocida Pero yo mi libro lo termino en San Andrés de Teixido Es conocido la leyenda El que no va de vivo va de muerto Exactamente, mm -hmm. por eso mismo En San Andrés de Teixido resulta que un día se quejó a Dios Y dijo, oye, que a todo el a, a, Diego, a mí no va a ver ni el pupas Y Dios dijo, no te preocupes, que irá de muerto aquel que no va de vivo Pero ah. la gente, pues, en teoría Vas en forma de animalillos y no has peregrinado en vida Yo por eso termino mi peregrinación allí Entonces cuentan, a mí me lo contaban, que hay gente que compra dos billetes de autobús por un amigo que se acaba de morir para llevar el alma. Yo no me lo creía, pero es verdad. ¿Cuenta, cuenta? O sea, ahí la tradición dice que, por ejemplo, si un amigo tuyo y no ha peregrinado, pues en vez de ir en forma de caracolillo, si tú dices, pues yo te acompaño, o tu alma a los pocos ya es de morirse, y te montas en el autobús, o antes se llegan al carruaje, pero hay que comprar dos billetes, uno para ti y otro para el alma del amigo. Ajá. Y llegas a San Andrés. Yo no me lo creía, y me dijeron aunque es verdad, me lo decía el cura de San Andrés, Y un díance cuatro veces el recorrido en autobús hasta que vi a hacerlo. Sí el conductor del la autocía este tío está loco, que no para de viajar aquí un chalado más. Y si sí, llegó un señor con dos billetes y ocupó los dos asientos. Bueno ocupó el suyo y otro no se está ocupado. tengo aquí el billete curioso. Dos cosas que hay que hacer en, en la Catedral de Santiago. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo típico, lo clásico. Mira, lo típico es, es... Hay cuatro, cuatro acontecimientos típicos. Yo creo que empiezo por el más importante, que es el abrazo del apóstol. En todas partes llegas a una iglesia y rezas ante ella. Yo creo que la imagen de Santiago es que el peregrino se fusiona con el cuerpo que está internado con el apóstol, con la, el espíritu y se abraza la imagen, que es la típica imagen en Santiago. No se reza, se abraza. Luego puedes bajar a rezar a la cripta Se va a poner las manos en el parte luz del Pórtico de la Gloria, que ese parteluz representa el rol de Jesús, que es la genealogía de Jesús, que es un poco el encuentro con otros antepasados. Y luego en la parte de atrás está representado el Santo Croques, que es el Maestro Mateo, y la tradición dice que las madres composteronas llevan a los niños a que ir a tres cabezazos para coger la inteligencia del Maestro Mateo. La tradición se mantiene, hacen todos los peregrinos... No hay que dar el cabezazo muy fuerte Que todos los días algunos se queden inconscientes Hacen una brecha Es un acto simbólico ¿no? Por dar más fuerte no se cogen más ¿eh? Y luego también tener en cuenta con la pillería Los cabroncetes que a lo mejor son algunos y he hecho la prueba sé qué pasa Que a lo mejor estás en un grupo de tres amigos, cuatro Y te pones a hacer cualquier cosa rara Y al fin cinco minutos son una cola de peregrinos Haciendo lo mismo eso, yo, yo, lo eso. yo lo he visto también eso Y algunas te han mostrado la pillería otra decir, Vamos atrás. a hacer esto y hay un montón de gente atrás haciéndolo Eh, y quizá terminar, tú dices... En... Bueno, y entrar por la Puerta Santa, lógicamente sí, bien, bien. No Y quizá terminar, hacer un, unos contos que kilómetros más Y ir a ver el atardecer en, en la Costa de la Muerte sí, En el finista el Finisterre Es el fin del mundo Fin del mundo medieval, lógicamente mm. ¿Y eso y Es algo impresionante Y sobre todo la gente que viene de Madrid Que le sorprende un montón Que en Madrid no hay puesta de sol Que nos sorprenda a los que estamos aquí Porque el sol se va en la sierra Entras al baño y cuando sales ya no hay luz allí en Galicia tienes una hora de puesta de sol y el terreno en nubes es algo maravilloso Como siempre Carlos se nos ha quedado corto un montón de datos un montón de cosas por disfrutar pero bueno ¿qué te emplaza que vengas a utilizar el programa si te apetece? cuando queráis estoy siempre a vuestra disposición te ¿Y, y yo emplazo en Santiago a todos sí ¿eh? Sí, y en si, el camino y luego si, Santiago si Dios quiere si Dios quiere lo haremos si el, el Santiago nos, nos, nos lo permite también y recomendamos el camino mágico de Santiago de la editorial Martín de Roca por si queréis eh, tener algunos datos de ese camino mágico eh, escrito por nuestro invitado esta noche gracias nos vemos Santiago y nos vemos también aquí en este espacio en blanco cuando tú quieras muchísimas gracias a vosotros gracias